Domingo 14 de marzo de 2010, estás en Radio ELA, 3W Radio ELA.org. Son las 5 y cuarto de la tarde, ya pasadas. Y esta hora que deberías estar viendo el fútbol o durmiendo la siesta como la gente normal, no, estás aquí escuchando la radio, escuchando Radio ELA, aquí con tu ordenador, porque esto que empieza ahora es el ritmo dominguero. Y esta canción no era la que empezaba, por lo cual la bajo y preparo la que sí va. Porque las cosas no s hacen bien n o no se hacen joder. A ver. Tete, tete, t e、ah, Aquí. Margar como siguiente. Pero no, no es como siguiente, es como ahora. Ahora sí. Esto es El r i t m o Dominguero. <risa> ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que estoy t o d o el d í a b e b i d o Saltando del h i b o en lío. Pues que no te pase nada. Anda ya. Venga ya. Anda ya. Anda ya. Venga ya. que、no、se puede ¿Qué pasa cansado pa es que es que está? 何が起きてがる の, のか分からない、何が起きているのか分からない。 見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た o は、見 vino ya は、見た目は、見た目は、見た目は、見 a 目 a 見 a 目は、見た目は、見た目は、見た目は、es que me paso el día de juega は、a た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目 a allá 見た目は、見た e は、見た目は、見 n d o 見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目は、見た目 que va. た、 何が起こるかわからない。 La chavala cerca del mar y es que me paso el día de juega, d a no d mandas z de aquí para allá, ya batean mirando caldera, por los que llegan y a otros que van, y es que no sé lo que me pasa, pero el caso es que me... para だいまだいまだ a まだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだ l まだいまだいまだいまだいまだいまだい e だいまだいまだいまだ e まだいま d いまだ e まだいまだ a まだいまだいまだいまだいまだいま s いまだいまだいまだいまだいまだ a まだいまだいまだいま r いまだいまだいま a いまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだ a まだいまだいま a t o de aquí para allá、ま a い a だいまだいまだい a n d o candela、por l o だいまだ l まだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだ e Me paso el día de juega, toda la noche sin descansar. d á d o l e el vino, d a b guitarra, o la zavala cerca del mar y esquiste. Bueno, pues con que hemos. Esto que ha comenzado ya es este ritmo dominguero de este 14 de marzo. Buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Salti. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, joder, y a este ritmo, a este ritmo mucho mejor. Así, empieza, <risa> así, así la, las ganas de la siesta se quitan y todo, o ¿eh? A ver, ritmo golfo ha empezado aquí con los golfos. Los golfos, los golfos. Este tema, vamos, que se hizo más famoso, yo creo, a raíz de la banda sonora de Muertos, Muertos de, Risa, de Risa, pero que es un clasicote entre los clásicos, ¿no? Pues ya, a ver. De toda la vida. Bueno, pues vamos a irnos metiendo, metiendo en harina y vamos a empezar. A mí me parece empezar el programa con una canción del último disco de d i x k e b r a de un grupo asturiano, que se llama Amor Incendiario. Ah, bueno, si、sí, me pasa, no sé lo que me pasa, p o r que me paso, me paso. Saludar a la gente que tenemos aquí con nosotros en el estudio. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué fiestón tenéis aquí montado este domingo? n o Claro, claro, el m i t m o dominguero. Y buenas tardes, Candela. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la música, que es lo que interesa a quien esté、Ahora、detrás a h o r a s í Habla、chanda. de las Dixebra, joder. a u e n o hablo de Dixebra después de la gente. Ya que como estoy acostumbrado a veros, ya ni os presento Ay, ni nada.、No. Soy, soy el, es el típico, el típico borde. O、pues、bueno, Dixebra Mario, Dixebra Candela, d i x i e Dixebra Oyente, o eso. Dixebra es un grupo asturiano y el tema que voy a poner hoy es de su último disco, se llama Amor Incendiario. Con U, e S, A, U del Asturiano. Y bueno, no es una de las canciones más representativas de este grupo, seguramente, además del último disco y todavía no han terminado de rodar. Pero me apetece ponerlo porque la, la letra que tiene, yo creo que define muy bien cómo siento yo que debe ser la música o parte de la música. Y dice de cómo a través de la música se a p r e n d e muchas cosas de las que saben. Por ejemplo, una, un trozo de la canción dice: Con la música aprendí que hubo un domingo sangriento, con la música viví la guerra civil, con la música entendí qué pasa con Nicaragua, con la música pensé con la música crecí. O sea, eso, la música como, como arma de. de De difusión, y yo creo que en mi caso ha sido mucho así. No sé, el vuestro no sabe similar, pero a mí me p a s a mucho. Sí,、eh. Y bueno, y sobre Disebra, pues comentar un poquillo: son un grupo de Avilés que ya han desde el año 87, o sea que ha llovido. Y claro, pues en esos años había un mogollón de cambios de formación. Ahora mismo solo queda uno de los fundadores que es el cantante. Y nada, pues d e el principio han cantado en asturiano, era algo básico para, para la idea del grupo, que tenían que cantar en asturiano para intentar recuperar. Esta lengua que e s t a b a vista como una lengua de pastores, como una lengua que se pasaba de ella, y, y han luchado mucho por la oficialidad de la lengua asturiana, es algo que no han conseguido, pero han puesto su granito de arena. Y en lo musical, pues eso, mezclan el rock, el ska, el metal con el folclore asturiano con bastante buenos resultados. Nada, tienen ya 10 discos y el último es este、oh. amor incendiario del que, sale, del que sale el tema que voy a poner, que eso a mí me parece un temazo con todas. Con todas las letras y sobre todo por eso, por lo que trata la letra, se llama tres minutos, que es lo que suelen durar las canciones. O sea, tres minutos en los que dicen, Intenso, dicen ¿no? muchas cosillas, sí. v o s por a h tres minutos. Hasta ahora, los documentales que habéis visto sobre grupos solo hablan de lo maravilloso que es todo. Se ponga la seronda cuando llega Pero no soy poeta Piro cada palabra que llanto a los hoyos del que yucha en esta guerra. El carbón encharcó los pulmones de mi abuelo y el fierro endureció. Les manes de mi p a fueron acero al coral. n a c e l a del odio, odio que destruye y construye al mismo tiempo. p i c i s y、si、cuspi la radia que llevo dentro. Mostrar lo que escuenden, y cirro que n u dicen juntar lo que pienso. Entrar con un barreno en el fondo y terapia. Si de r a s p e prendo. よく aprendi、そろーしみ オー a ニングの世界は何が起こっているのか分からないです。 よくわかん o い。 よくわかんない。 Usted、pues、era tres minutos de Dixiebra, aunque en realidad duran 3.48, es lo que me, me ha hecho gracia. Y bueno, Julito, ¿con, ¿con qué continuamos ahora? Pues mira, como el día 8, el lunes día 8 fue el Día de la Mujer, pues se me ocurrió hablar un poco del movimiento este que, nací, que surgió en la década de, de los 90, el, el Río Oscar, ese. <risa> <risa> Ahí, ¿no? Que fue un movimiento feminista. Que surgió en plena, en plena explosión de cuando est estaban en pleno auge la banda de g r u n s c sobre todo ahí en Estados Unidos, y bueno, se dio un poco a conocer a través de un festival que, que se celebró en Olimpia llamado el International Underground, Underground Pop Convention, con pero que en total luego al final lo llamaron Girl Day. Porque era un día. ¿Por qué era más corto? Era, y porque era el día de las mujeres, en verdad, de las chicas, ¿no? Porque todos los grupos que, que tocaron ese día solo estaban compuestos por, por chicas.、Y、tocaron grupos, pues, no sé, como L7, t i g e r Trap o Bikini Kill, que va, es el grupo que vamos a escuchar ahora. Bikini Kill empezó siendo un grupo. Un, bueno, no era un grupo, en realidad fue un fanzine que crearon tres chicas y a la larga se convirtió. Se convirtió en un grupo. Luego, más adelante, incorporarían a u n guitarra, que en este caso sí sería chico. Y bueno, por u e s p ejemplo, de Bikini Kill se s dicen que su cantante, Carlyn Hanna, fue la que inspiró la famosa canción de Nirvana, la de Smell Like Tennis p e n n Porque dicen que David Grohl la invitó a, una casa, a su casa y a una fiesta y tal, y ella en la pared escribió: Cure Smell Like Ten e s p i r i t c u r huele, huele a espíritu adolescente. ¿no? ¡Oh! h <risa> Pues bueno, pues la canción, yo creo que la más adecuada que se puede poner es la de Rebel Girl, ¿no? Pues eso. Chicas rebeldes, así que vamos, vamos a escuchar. A esas chicas rebeldes hay de Bikini Kill, vamos para allá. Bikini Kill, y ahora vamos a continuar el programa Pues dando un poco voz a la gente que ha venido con, con nosotros a, al programa. Candela ha elegido una canción de Scorbuto. Si tú estuvieras aquí, ¿por qué has elegido esta, este tema? Pues a ver, he elegido la canción de Scorbuto porque. <risa> porque me mola de Scorbuto. <risa> porque me gusta y. Y nada, me apetecía escucharla. Es un grupo que me gusta bastante, desde lo escuché ya hace un montón de años, por primera vez. Y nada, poco más. Poco más que explicar, ¿no? Sí. Eso, que De todo lo que sí, hemos dicho, mira todo de, lo que tenemos de, aquí. de... Lo, que, lo primero que se te ha ocurrido, ¿no? Sí. De, lo, lo que, de todo lo que teníamos ahí en el disco duro es lo que has dicho, uy, uy, disco duro, no, que no soy Ramoncini. <risa> y... Pero tenemos los originales, pero es para. Tenías m u c o original espacio, a mano y he dicho, p u es para. Es la copia de seguridad para p o r si acaso se nos raya el CDE,、claro, porque no, somos un poco descuidados. No, el vinilo,、pues、no, el vinilo. <ríe> Que también se nos raya, pues o r q o m o s muy rayados nosotros. p u e s n a d a esto de e Scorbuto, si s tú estuvieras aquí, lo, el famoso trío de Santurci, que ya ahora se han quedado en uno, porque, porque la droga la droga mata, amigos, tenedlo en cuenta. Así que nada. Uh, la factura. <risa> y nada, pues eso, e Scorbuto, si tú estuvieras aquí. De hecho, me suena que esta es la que compusieron en la segunda etapa, cuando ya estaba muerto alguno de ellos. Pero tampoco lo juraría, o sea que tampoco voy a tirarme a la piscina. Pero tendría sentido. Pues la escuchamos y si a lo mejor dice algo claro que pueda hacernos pensar eso, pues l p o e、bueno, s Venga, Scorbuto, y si tú estuvieras aquí. Scorbutos, i tú estuvieras aquí, que aún seguimos pensando de qué disco era, aunque claro, la copia de seguridad no, no lo especificaba. <risa> y vamos a continuar con las peticiones del público asistente. Y, y, vamos, y además, Mario nos va a ayudar a romper un poco el, el rollo. q u Estamos e l l e v a n d o estamos muy, con las guitarras muy rasgadas hoy.、Sí. Y necesitamos ponernos un, un poco tiernos, ¿no, Mario? Hay que ponerse un poco melosos, tío. Que empieza ya la primavera dentro de 10 días. Y hay que ponerse un poco.、Y、es que cuando se va el sol hace un frío que no parece primavera niños, tío.、No, era ¿sí? la sangre altera. Bueno, pero. Está ya ahí, está ya llegando, tío.、Y、pues e x p l í c a n o s ¿qué vas a poner? Pues fíjate, yo de todo ese, esa copia de seguridad ¿sí? <risa> Me he elegido un tema de Juan Luis Guerra, tío, de su disco Bachata Rosa, creo que es del año 92, creo que es. Qué、eh... buena época, ¿eh? La Expo,、ah, los ver, juegos, t o se Y. Y era el, es r un tema que se llama Burbujas de amor, tío. Un tema así súper. Pues un tema muy lentito, muy tal, muy, muy para h s t a h o r a Para que la gente se a m o d o r e un poco en el sofá o sillón o cama. O se agarra a la pareja, no,、si、la se h t i e n e s a a Claro, claro. q u e es lo suyo. Es un tema para que se, la gente se. se ame, se quiera.、Eh, no, Está muy bien, tío, porque a mí me trae recuerdos, porque.、Mmm, Eh, pues cuando yo era muy pequeñito, no sé, tenía unos 10 años, pues mi madre siempre llevaba una cinta a Juan Luis Guerra en el coche y me iba a buscar al cole y, y siempre caía, o sea, todas las puñeteras tardes tío, <risa> con Juan Luis Guerra, ¿sabes? ya cuando era canía ya casi un trauma ya, todas las tardes con Juan Luis Guerra. Entonces luego, años después, tal, lo he recuperado y mira, y hay temas que me molan, y este en especial, otro hay otro más rápido e se me va a pedir su mano que también me gusta mucho, ese no lo teníais, así que、mmm, burbujas de amor, es un tema muy lentito, muy. Está muy bien, tío, para esta suerte. ¿Sabes con、no. quién me pasa a mí eso? Que cuentas de las cintas que aberrabas, pero ahora me encantan de mis padres, a mí, con Perales. Y José Luis Perales me priva, José Luis Perales, por lo que escucha, lo escuchaba, porque es escuchaba a mis padres raro, en el coche. Es que eres más raro que yo. pero... No, no yo es que barro p a a casa y、eh. José Luis Perales es el único artista de Cuenca que ha triunfado. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque es que aparte de José Luis Perales de Cuenca, solo conozco a los cueros. O sea que... <risas> y yo creo que triunfar, triunfar, no triunfaron mucho. Pero, a mí me no. pero bueno, vamos a lo que nos incumbe ahora, que es Juan Luis Guerra y sus burbujas de amor. Así que ya sabéis. Si tenéis alguien al lado a quien queréis, es el momento aquí poner el. Agarraros fuerte. Poner el ordenador fuerte <risa> y, y a por ellos. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.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 カンタ、corazón, con un a n g imprescindible de ilusión. すてきな a いつの a いつのこいつのこいつのこいつの a い a のこいつの Ay, ay, ay, ay, ay, ay, こいつのこいつのこいつのこいつのこいつのこいつのこいつのこいつの a いつのこいつのこいつのこいつのこい a のこいつのこいつのこい a の a いつのこいつのこいつのこいつのこいつのこいつのこい オー、パーフェク せーらんペース、パーとないあ burbujas de amor por donde quiera、jado en, en ti.、Uh, un para enas tu cintura,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 Eso, burbujas de amor, Juan Luis Guerra, nos hemos puesto nos hemos puesto melosos y tiernísimos nos hemos puesto. Y ahora, pues, como mandan los cánones en ritmo dominguero. Cambiamos de tercio ahí, salvaje. m e e n t La frase m a l d i c h a y sin haber tercio, macho. Cambiamos tercio? de tercio. Bueno, no, es medio, es medio litro. La, la, la lata, ¿no? a <risa> <risa> Es más que un tercio. Es que los tercios me quedan pequeños. Y nada, pues pasamos eso. Nos vamos con uno de los reyes del hard rock mundial sin discusión alguna y el que lo discuta le parto la cara. Hablamos <risa> de ACDC y si disipa a los que saben pronunciar. Y vamos, uno de los grupos más influyentes del siglo XX, aunque llevan 30 años haciendo lo mismo en directo, pero bueno. Y eso, 30. 36 años en la carretera desde que lo fundaron los hermanos Malcolm l a n g u a Young. No sé, sea, darían para un monográfico, pero bueno, el... Nos vamos a limitar a poner un tema, ya la iremos poniendo más y tal. La canción que v a o s a poner es uno de los grandes clásicos TNT, TNT, o sea, Trinolotru Rueno, el explosivo este, y salía ya en su primera larga duración, Hay Voltas, que es del año s 75, o sea, lo que, la etapa a la que todavía cantaba Bon Scott. Es un disco, además, por curiosidad, se grabó solamente en 10 días, aparte de unos temas instrumentales que habían hecho los dos hermanos Young y les puso la letra a Bon Scott. Y nada, bueno, de Bon Scott, pues l e p u e d o decir también que es uno de esos tantísimos mártires del rock, de esos mitos que por morirse antes de tiempo, en el año 80, o sea, hace ya, hace ya 30 años, Pues están elevados a la categoría de, de mito, por eso es、si、Morisante de Tiempo. La leyenda dice que fue porque se ahogó en su propio vómito. Vale, las veces、tío. que habremos recordado、sí. esa muerte cuando nos hemos visto en plan de, oye, duérmete de lado que la puedes joder. <risa> Pero hay otras versiones más suaves y dicen simplemente que fue una intoxicación etílica, que se murió en el coche durmiendo, no sé qué. Bueno, el caso es eso: Este, que m o n s c n t t o murió hace ya 30 años. Pero los ACDC continuaron y se ha visto que continuaron bien. Se pudo ver en la última gira que pararon por aquí y por España que siguen perfectamente de salud, petando estadios. Y parece ser que la gira en la que están liados ahora puede que sea la última. Así que a ver si en esa última gira se tiran el piste y vuelven a parar por aquí por el estado. Porque había rumores de que iban a parar e l r o c k i n r i o pero visto cómo está quedándoles el cartel, en el r o c k i n r i o no caben. Que ojalá, o que entonces sería un pepinazo, aunque fuera después de Hannah Montana, Hannah Montana y ACDC. Pero bueno, como tiene pinta que no va a caer la breva, b u e n o vamos con este TNT, la versión esa del disco I-Voltax del año 75, o sea que ya l l o v i ó Así que nada, a disfrutarme un poquillo de Hard Rock para ir despertando después de habernos puesto melosos. Era cuando Angus Young se pone se tira sobre su propio ojo y empieza a girar ahí tocando la guitarra y tal, que, que eso eso mola, porque se halla la huelete las fuerzas que tiene y, y mola y mola. Y nada, continúa aquí ritmo dominguero cuando son las 6 menos 10, pero solo llevamos media hora de programa porque hemos empezado tarde. Ha tardado el muchacho del bar en servirnos la comida y tampoco íbamos a irnos corriendo sin pagar, que hubiera estado feo. Pero la, aunque... Hubiera estado bien, hubiera estado bien. O sea, pero e o En, bolsillo, en ese bar te encierran. No,、eh. Se lo han ganado que han tardado un huevo en sacarnos el agua, pero bueno. ¿Con qué continuamos ahora en este ritmo dominguero? Pues para no ser menos, cambiamos de tercio. <risa> <risa> y vamos a, vamos a escuchar a los chorbos que. ¿Qué nos puedes contar de los chorvos? Aparte, que tiene un nombre que causa hilaridad aquí a nuestro público. Pues te puedo contar que son o eran de, ca de caño s roto. Y bueno, eran conocidos además por ese nombre, los chorvos de caño s roto. Aunque en verdad o sea, era un grupo que nació a mediados de los 70, que bueno, salió pues por lo típico de estos grupos que estaban pegando. En esa época, grupos r o l l o Los Chichos, Chunguitos, Las、uh -huh. Grecas, cosas así, ¿no? Pues es, intentaron meterse por ahí, sacaron dos discos, no, no, tuvieron, no tuvieron las ventas esperadas, así que. hay la industria, el mainstream.、Ese. La CBS, que era lo s que llevaban el s e p t dijeron, c h a v a l e s Pero bueno, luego. Algunos de sus miembros p u e siguieron s tocando en, en t a b l a s flamencos, que eran la mayoría venían de ahí de tocar en t a b l a s flamencos y tal. Y bueno,、eh, uno de los miembros era Manzanita, y pues empecé, después de los chorros empezaría su carrera en, en solitario ya y tal. Y bueno, y, pues, a, la canción que quería poner era porque yo la primera vez que la escuché, yo pensaba que era una canción de esta, yo qué sé, rollo funky ahí, setentero, rollo yankee, ¿sabes? y tal. Así con guitarra española, pero yo no tenía. Y ya investigando, pues averigué que era de los chorvos. Es una canción instrumental y es una canción para bailar, pero vamos, a tope. O sea, que ya veréis. pues n Arrancarse a bailar con esto: Los chorvos, los soles del chicharro. he a c a b a d o la canción aquí sin, sin decirme nada, no, me, me ha pillado desprevenido. Y nada, pues ahora nos vamos a. Después de escuchar a. ¿Cómo se llama? b a Los、pillan? chorvos. Los chorvos. <risa> es que iba a decir los rebujitos, tío. Y verdad que eso es, otro, eso es otra historia. Pues ahora nos vamos, aún con un poquito de metal vasco, nos vamos para Vizcaya a escuchar un grupo que se llama Nuukat. Creo que es, es difícil de pronunciar. Nuukat. Parece n los marcianos de, de Marsatasca y n u e a c a t e s un grupo del que reconozco que sé muy poquito. Pues, y en internet he encontrado además nada posterior a 2006, porque el CD me lo regaló un colega de Euskadi,、pues, por u e s p aquella fecha, además sabiendo que me gusta mucho este estilo de música. Y vamos, me lo, me lo regaló porque sabe que me encanta n c u r a t q u ya les pondré en otros programas. Y la canción la que, que voy a poner de, de Nucat. Pues colabora Fernando, que era el, el, el cantante de c u r a l l a que es una auténtica bestia del hardcore y a mí me priva c o m o canta. El y El Corazón del Sapo, y actualmente s t r i c a y a d a m o s es un tío que ha colado como... puso la voz de Coop en el último disco que se grabó con ese nombre y tal. Y digamos, la canción en cuestión de Nuukat se llama i s i l i k o Yukatsen, que significa gritando en silencio. La letra traducida es un alegato por la libertad de expresión, y bueno, eso es un poco lo que hacemos aquí, la, el Radio ELA y también el ritmo dominguero A. A nuestro nivel, así que nada, vamos con estos NUCAT. que A ver si con este llamamiento、ah, sé algo más de NUCAT para las próximas veces. Hay que r e c u e r d o nuestro mail, ritmodominguero.com, arroba g m i l gmail.com, como dirían los que saben pronunciar. Pero vamos, que no vamos con NUCAT y este Isilico Yukatsen, que es un temazo así, como deben ser los temazos, ahí, trayero. No Cat, ese Isilico Yucasen gritando en el silencio, ¿era? Sí, gritando en el silencio. Y ahora bueno, vamos a dejar de gritar en el silencio, vamos a continuar poniendo música. Julito, ¿con qué continúa este ritmo dominguero? Pues como estáis tan rockeros hoy, pues <risa> he traído una canción de rock, pero que no es de rock, en verdad. No sé. Es una versión de de Los Ramones, pero en plan Ricky. Para que luego digan que Los Ramones solo es un grupo para punkis y rockeros, como dicen los <risa> Peter Seller. s Pues nada. Y que sus 14 discos son iguales. ¿no? <risa> una canción diferente a todas las demás. ¿no? Pues、eh, Rubén López and e Diatones. Bueno, Rubén López es, es el cantante de Malarians. m a l a r i a n fue una banda de escamadrileña formada en el 86 que bueno pues hizo giras por toda Europa y tocó con grupos tan clásicos como, yo q u e sé, c a t a l i g h t o u r s and the Metal a o The Selectors. Bueno, a h o r a he sacado un sencillo, primer, el primer sencillo con Diatones, que es un, una banda ca catalana que yo por lo menos no, no conozco mucho de ellos, solo este, este single. También es que en este rollo muchas veces se montan bandas que son gente que viene de otras bandas que duran no solo un, claro, es que mucha... que un proyecto concreto. Y... Muchas veces lo、no. que pasa con, con esto es eso: que cantantes que quedan colgados p u e se s juntan con bandas que a lo mejor solo hacían temas instrumentales y tal, y pues ahí nacen lazos. n o Y pues eso: pues algo diferente de los Ramones. Vamos a escuchar este I Wanna Be Sedited y a ver qué. ¿Qué tal? ¿Se、si、gusta más así o de la otra manera? I don't say not Estos no-ramones, ¿cómo se llamaban Julito? Que se me olvidan los nombres. Rubén López and the Diatones. And the Diatones. e s、oh, pues, pues, es que mi inglés es、vaya. un poco malo. Pues yo reconozco que no soy capaz de reconocer la canción,、eh, las cosas como son. Entonces, tampoco que siga mucho a los Ramones, eso también es verdad, que yo no paso del Hey, How, Let's Go. <risa> y un poquillo más. Y nada, pues ahora voy a cambiar otra vez de tercio y ahora nos vamos al, al rap. Nos vamos a un grupo de rap además peculiar y para mí la canción que voy a poner es un temazo, es un himno, un tema que la primera vez que lo escuché me puso los pelos de punta. Yo creo que no le ponga los pelos de punta, es que no tiene sangre. Y es que hablo del el Patria Sin Sol de s t o n e r Atmosphere. Es un tema que es eso, una sarta de verdades incómodas, una tras otra, que daría cada, cada cosa a a d c de la que te menciono ahí, daría para debatir horas y días. Pero bueno, no e s que hay un simple tema de rap que dura cuatro minutos y medio, pero ole, qué sarta de verdades. Sobre s t o n e r Atmosphere, pues hay que comentar fue un dúo de rap bastante, bastante peculiar. Solo duraron tres años en activo, de 2003 a 2006. Y, pero dieron un pelotazo considerable en su, en su Asturias natal, venían de la, de la cuenca del Nalón. Y bueno, es un grupo que se s a l e bastante de los cánones, sobre todo en las letras siempre han sido súper pesimistas. Luego tienen algunas historias bastante guapas en lo musical. Las bases e r a algo bastante raro. Quizá este tema es de l o que tenga la, la base más normalita, tienen algunas un poco rayantes de cojones. Es un grupo que juega mucho eso, a rayar. Y bueno, sacaron tres maquetas y un disco. En el disco regraban algunos de los temas de las maquetas、sí, y había varios nuevos. Se titularon todos ISUE con sus respectivos n ú m e r o s detrás. O sea, ISUE 1, ISUE 2. El tema que voy a poner está grabado ya en el ISUE 4, el, el disco definitivo. Y nada, con mucha, pues, se promocionaron muchísimo por internet. Así como dieron ese pelotazo, les llegó un reconocimiento oficial en base a premios como mejor grupo,、no, grupo asturiano, historias así. Con lo que el grupo acabó como tenía que acabar. Un grupo con esta actitud tan destructiva, antisocial, pues tenía que acabar saltando por los aires. Acabaron con bastante malos rollos entre ellos, además, los dos miembros del grupo: Arma X, que era el en sí, y s i r i s que era el DJ, pero la verdad es que cantaba los dos muchas veces. Y nada, ya. Ha salido hace poquito el trabajo en solitario del del que fue el 50% de s t o n el Atmosphere, Arma X, este en sí, se titulaba 25, 25 Otoños, y que、ah, ahonda en este estilo de rap oscuro y pesimista y tal, y musicalmente no he querido que lo clasifique, pero bueno, eso es otra historia. Ahora vamos a lo que es este exitazo, además, yo creo que pegó bastante. Y con colaboración de lujo, ese tema. Con mogollón de colaboración. De... Ah, bueno, este en concreto, ¿En cierto,、tema? cierto, o se pasaba. Con colaboración de lujo de Pirri, de Escuela de Odio.、Eh... Que la verdad es que le termina de dar el toque que le falta. Si le faltaba algo a la canción que de por sí transmite, pues se、no. permite meter esa, esa rabia que tiene que este tema tiene, su pura rabia por, por los cuatro costados. huele a mina. Huele a mina, huele a odio, huele a, a vida de mierda a la vez. No sé, a mí me da buen rollo de todos modos, aunque sea tan mal, tan mal rollero y con tanto odio. Bueno, q u é es mejor que enrollarse s una canción, es, es ponerla y punto. Esto de Tasmos h e a r Padres i n Sol. t a m o s una como la. 3333あいつもおしゃ Vieja canción sin dramas, o n m i r a d a s secas, llegados de alcohol, nadie en la cama Juventud ahogada, la prejubilación ahorcada,、ah, son de bares con claves, que miñan ideales con nada En instantes barren, generaciones arden víctimas de ambiciones que antes te hacían creer que todo iría bien, hoy nada va bien El dinero de tu paga aliviente, a la vez mata el futuro de tu hijo, e n p r e s a s mineras cambiando miel por miel Los cambios de sus s i y o s políticos especulan, tratan tierra, manipulan, controlan,、Juminados, jubilados Se nublan, esperan, pegados por el licor, como el cero quise la reserva Esperando al séptimo de caballería, e s p e r a r í a que la vida venga y me parte la boca como アストリアスティッ t アストリアス・エス・ラ・ファンサー・ u e ルテ・レ・コ・テ o レ・デ s ミ・ア・レ・ディ・ポ・レ・ト・エス・ケ・ペ・サ・リス・ゴン・ゴレ・ソン・シニ・シ・ア・マ・エキ・エス・ユ・プ・ユ・コ・モ・ノ・レ・エス・エス・エ e エス・エ i エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エ i エス・エス・エス・ i ス・エス・エス・エス・ a ス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・エス・ i ス・エス フェルナンド・アロンソ、カファ・ラ・ローソ、エル・プリンピピ e ド、イン・シュ・プータ・プリンセサ、ラ・ドゥ・モラリダ、エセ・フェゴ・ケ・オス・エン・ローカー、ケ・ノ・ミ・ディ・ス・マーズ・イ・フ・モ・ン・ポッロ、イ・ロー・テ・ガイ・コ・レ・ス・ケ・ヴィン・アル・コ・カ・コ・キ・ノ・ロー・セ、ヴェ <A> ・ロー・ア・カ・マラ、ペ・タ・ユ・ア・ジュ・ヴァー・デ・デ・イン・ファークト、イ・ Asturias,、sí. patria querida, asturias de mis cojones c u á n t o s de tus hijos cayeron por el s i d a y no salen en tus sanciones Los doctores pusieron el culo por actuar en las verbenas y、yes. Ahora, ¿cuántos de esos hijos de puta conocen o vivieron tus penas nietas?、Yes. Sí. Me cago en Dios, a d ó n d e queréis que llegue la farsa Si nos desmoronamos a marcha acelerada y somos el culo de、España. esta p a a ñ e puerca puerca puerca puerca que se muere o soy el que se muere que quien fuerza que porque se el se en ella Esta me Esta que me hizo, Es la porque existo、Podría、ser mejor Pero me tocó ser Podría con tocó pico como carbón Cuen mata la haga la soy más distinto ritmo O yo O yo hizo El よし Dando de de fuera barro un tren de barro Y brea por de peleas por ganar Siglos u n a m i e r d a n a d i e n o se c o m p r n quién d e se ¿Y compromete a no decir la verdad con la boca pequeña, créeme, que siento que vivo en Chechenia,、que、busco los francotiradores en los t e j、no. a d o s d i s t r i t o p a r h e como camuflaje entre l e c h o s、sí. disimulados, viviendo el sueño español de un pueblo enorme que se quiere, que llene, que odio, pero la bestia no hay que joderse. Esta puerca que se muere el que se muere en ella Esta puerca que me mata, ¿O yo、ah? quien la haga con más fuerza Esta puerca que me hizo, Es la puerca porque existo soy más es mata la haga mejor con O yo O yo hizo Todavía la ファンタビレーな人はあそこにスタジアムがいる。ファンタビレーな人はあいる。ファあ もう一回言ってみよう。 No、vaya, te m a z o me cago en la hostia. s t o es t o n e s Atmosphere, Patria Sin Sol. Y en esta recta final de este ritmo dominguero de hoy, día 14, vamos a hablar un poquillo de, de conciertos. Vamos con nuestra, con nuestra agenda conciertera. Un poco, ¿qué tenemos por ahí, Julito? Yo, bueno, si quieres comentar que tenías una fecha ahí por el vamos, día. Ten,、ah, tengo una anterior que tuve. El jueves 18 hay un concierto en apoyo a la columna 2010 al Sáhara. Este viaje solidario que se hace a los campamentos refugiados siempre. Más o menos por Semana Santa, en l l que tocarán Urban 69 y Gacho y Comando Cachimba, será la sala, nu nueva, la sala Buenaventura, que está en la calle Escala 69 aquí e n Madrid, en el metro Campamento. El sábado 20 de marzo, en el Centro Social Ocupado la t r a b a concierto contra el racismo y nueva ley de extranjería, en el que tocará movimientos fijos combativos, cenis, la, la técnica, le flaco, Y de c u l t a m a Las entradas cuestan 6 euros anticipadas y 8 en puerta y se pueden comprar en tribu urbana.、Y、otra opción que hay para el, próximo, para el próximo día 20, el próximo sábado, pues tocarán Delito y Medio San Blas Posse en la fiesta aniversario de la web María Rock por 7 pavos en el, pa, el famosísimo Pape B de Vallecas. El s á b a d o 20 en Gruta 77,、eh, la mítica banda Potato vuelve con Minister del Rostey también.、Eh, cuesta 11, 11 euros anticipada y 3 c e n t a q u i l l a Los Potato, mítica banda que se han separado unas 16 veces, pero, <risa> pero sí, se que... vuelven a juntar otra vez. Para, para alegría, p a r a alegría q u e como yo les, les, me di cuenta de lo que me molaba ese grupo, en la anterioría de despedida. y d i j e pues mira, ahora. A ver si se prodigan un poco y van a festivalicos este verano y ya sí les veo juntar más grupos. Ya, continuamos, grupos que se pueden ver estos próximos días. Pues el sábado 27 tocan dos grupos pinteños, LSM, y en mente, en el gratis, en c a p i t a l h a d o que está en la calle Japón 1, en Alcorcón, la zona del metro de Puerta del Sur. Y el jueves 25 de marzo、eh, estará tocando la mítica banda jamaicana de Gladiators, en, en la l o y d Slava. Y con b、bueno, unos e u n o precios un poco caros: 20 euros, 20 euros anticipada, 25 en taquilla, y las entradas se pueden pillar en Ticketmaster, a f n a c u b i d Carrefour y e s c r i d i s c o s Y esos precios sí, míticos también. ¿no? <ríe> míticos, míticas, es lo que tiene. Bueno, bueno, Bueno, ya pasamos a un festival que organiza los el j e s de Radio Jabbat. Creo que se llama así. Como no tengo apuntado, me invento del nombre de la radio. Es de unos compañeros de Coslada, en el que azuelan mamaladilla a palo seco, vagos permanentes, termofrígidos, ratones colorados, banda cojones, que es un nombre que le ha hecho mucha gracia、no. a la compañera de radio.、No? La piedra y me la pela fundación. Esto es en el polideportivo La Vía de Coslada. El precio no me consta, no, que no deja de ser un festival para sacar pelas para un proyecto de comunicación libre. Y así que tampoco creo que sea el pastonazo, no creo que sean los precios.、No. Los precios locos de, de otros conciertos, pero bueno, aquí anunciamos un poco de todo. Salvo, al menos por mi parte, yo a partir de ahora anuncio el boicot de mi parte en Ripo Dominguero a los conciertos que se organizan en la sala Heineken. Ya puede tocar Dios resucitando a los a los descorbutos que están muertos juntándose con Rip y Bon Scott. Que a mí, una banda que un día t están e tocando b e r r i c h a r r a dedicando el concierto a Carlos Palomino. Y al día siguiente te traen a Batallón de, de Castigo y no se les cae la cara de vergüenza. Pues, mira, entiendo que la música para mucha gente es un negocio, cada uno vive de lo que quiere o puede, pero hay límites que, al menos para mí, no se pueden, y, no son, y, no pueden tolerar. Y además, que yo creo que lo, lo hicieron, vamos, yo lo que leo entre líneas es que lo hicieron conscientemente, de, sabían lo que metían ahí dentro, porque tú lo que no puedes hacer es que te metas. Te metas en su página y estés viendo todos los conciertos que hay viernes, jueves, sábados, tal. Y ese día, ese sábado, que tocaba Batallón de Castillo, que no esté anunciado. O sea, porque、pues、ver, sabían perfectamente lo, lo que iba a ver. Claro, que luego digan, no, no lo sabíamos, no, pues si no lo sabes, lo pones en la programación inocentemente. Bueno, así que por desde aquí, como. Como lo poquito voz que podamos tener nosotros en el mundo de la música, por nuestra parte, boicota absoluto a la sala Hineken porque hay cosas que no. hay límites que no se pueden tolerar y ese es uno de ellos.、Y、nada, comenta el tema con el que vamos a despedir el programa, si nos va la hora, macho. Pues nada, vamos a poner un poquito a La Furia. La Furia fue. bueno, fue un grupo de versiones de Los Clash que estaba por, compuesta por. por algunos miembros de, man, de Maniática. Este grupo nunca llegó a dar un concierto ni nada, lo que sí que es verdad es que luego, cuando se formó b a n d a Hachís y tal, sí que, sí que en sus conciertos tocaban algunas canciones de, de, de La Furia. Y la canción que vamos a escuchar ahora no. O sea, son versiones, pero son muy adaptadas. Porque, por ejemplo, la canción de Radio Capital de los Clash, pues habla de una emisora que había en Londres, que era una única emisora que emitía rock y tal. Y esta, esta canción, pues nos habla más de las radios libres que, que hay por aquí y tal. Ahora, ¿alguno, algunos miembros de esto de, que estuvieron en La Furia han montado otra banda de versiones. Que también se versionean v r s i n e a los Clash, que, que se llaman Radio Clash. O sea, sí, que、eh, tienen que s t a r a punto de sacar a o que, que, que、sí、hacen, no lo han sacado ya. Sí, y que creo que hacen algo más, más a lo que sí eran las letras de verdad de, de las canciones de los Clash.、Mm. Bueno,、uh, nos despedimos con este Radio Capital, versión, este legendario disco de versiones de los Clash de La Furia. Y nada, hasta el próximo domingo, que a saber con qué, no, con qué nos sorprendemos. A、okay, okay. h、ah, bueno, y comentar, ahora según acabe este, la grabación de este programa, ponemos la, la grabación del, de hace unas semanas, la entrevista con m o u s a n t e l Art in Reggae Band, para q u e n no la pudiera escuchar en su momento, la que, que la escuche. Que se seguirá repitiendo de cuando en cuando, pero ahora, ahora un ratillo、eh, es buen momento también. Así que nada, muchas gracias a todos, despediros los que habéis estado invitados. A luego. <risa> bueno, amigos, otro、pues, domingo volveréis, si no, tratad de impedírmelo. Hasta <risa> a h t has pasado como un e r a n o chacho. r e c o n ó c e l o Sí, sí, sí. Pues、bueno, nada, a cuidarse todos. Salud.